¡Vivimos en un mundo hermoso! Mira las cosas impresionantes que hay a tu alrededor. Vayamos al principio y veamos qué dice la Biblia acerca de cómo comenzó todo. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Dios se movía sobre la oscuridad y dijo, ¡Luz! Y llamó a la luz día y a la oscuridad día noche Y terminó el primer día. Luego, Dios creó un espacio para separar las aguas de arriba de las de abajo. Él llamó a ese espacio cielo. Y terminó el segundo día. Dios juntó las aguas y apareció el suelo seco. Llamó al suelo, tierra, y a las aguas, mar. Luego creó plantas, el césped, los cereales y los árboles. Y terminó el tercer día. Luego Dios creó luces en el cielo. Hizo el sol para el día, la luna para la noche y todas las estrellas. Y terminó el cuarto día. Dios creó los peces para que nadaran en las aguas y los pájaros para que volaran en el cielo. ¡Tengan crías! les dijo. Llenen el mundo chapoteando y cantando. Y terminó el quinto día. Luego, Dios creó los animales. Hizo los animales de la granja, los animales salvajes y los que se arrastran por el suelo solo hay una cosa más para hacer dijo Dios lo más especial de todo ¿Eh? Así a su imagen Dios creó al hombre y a la mujer Tengan bebés les dijo háganse cargo del mundo Cuiden a los peces a los pájaros y a los animales Y terminó en Luego Dios vio todo lo que había creado y dijo, ¡Es muy bueno! Así es que el séptimo día descansó e hizo que ese día fuera especial. Y terminó el séptimo día.